Así ahí como apenas una introducción eh de lo que va a ser una charla que se va a desarrollar uh -huh. en en dos días, pero me gustaría que podamos profundizar primero en esto, o sea, cómo uh -huh. surgió en vos eh como artista dedicarte o o profundizar eh en el arte terapia. Mhm. Uh -huh. Eh, sí, la verdad es que estoy muy contenta con con el encuentro que vamos a tener el jueves, primero porque creo que que las universidades, las universidades públicas, ¿no? Eh, después de de 2 años de pandemia todavía estamos en en este proceso, digamos, mundial. Eh, justamente tenemos que tomar conciencia y más una en la Universidad de las Artes, ¿no? sobre nuestra implicancia política y ética y no solamente estética con la comunidad. Y me parece que que justamente darle voz a a estas actividades que genera la misma universidad también eh es como muy valioso y también que que bueno, que otros artistas, otras artistas se eh, de animar a a trabajar en el territorio, ¿no? Con las herramientas que nos que nos ha brindado la la universidad pública. En mi caso particular eh yo estaba terminando haciendo la residencia de de la UNA de dramáticas, la actuación, la licenciatura y surgió un proyecto de extensión universitaria eh para hacer unos talleres en el Hospital Borda. El proyecto se llamaba Nexos, Proyecto Nexos y y justamente lo que hacía era articular era era un un proyecto bastante ambicioso en el sentido de que estaba el Hospital Borda y la Universidad Pública y el Ministerio de Educación coordinados para dar estos talleres. Y bueno, fue en ese momento donde mi compañera me me propuso eh armar un taller que en un principio fue un taller de de creación y manipulación de títeres para para bueno, para para una comunidad de, de internos ahí en en el Hospital Borda. Y y bueno, eso comenzó en el 2014 y estuvimos hasta el 2017 haciendo los talleres también el primer cuatrimestre del 2018 también hasta que bueno la la partida presupuestaria se terminó con el gobierno de Madrid y y bueno se se dejó de hacer los talleres pero fue una experiencia que a mí eh particularmente me me marcó como como artista y justamente lo que hizo es que me decidiera a a hacer la especialización en arteterapia, que también es es un posgrado de la UNA del Departamento de Audiovisuales. Eh Y bueno, un poco de esta experiencia es lo que lo que vamos a hablar el el jueves, es una charla eh que decidí hacer la performática estoy utilizando justamente todas las herramientas de las artes, ¿no? Porque creo que también el sector académico de una universidad artística eh no tiene que solamente quedarse en o agenciarse, ¿no? como en el campo académico, sino que justamente somos artistas y tenemos que valernos de de toda nuestra formación. Entonces, pensé un encuentro que que sea como una docuficción también donde entran muchas materialidades y, y y simbolismos que que traigo de de mi subjetividad, que soy también una persona que que ha inmigrado acá a a la ciudad de Buenos Aires porque soy correntina, me vine a los 17 años, entonces también eh soy un, un cuerpo no normado dentro de de de esas relaciones de poder, digamos. Entonces me parecía interesante abordarlo también desde mi subjetividad y y atravesar por tres ejes temáticos que sería el primero eh hablar un poco hacer la pregunta, ¿no? retórica de de dónde vengo, de dónde soy, eh ecosistema cuerpo, ambiente hábitat, obra contexto en este eje eh hay algo muy eh autobiográfico, digamos, y en diálogo también con con el ecosistema, que me parece que es algo que justamente empezamos a tomar también más conciencia estos últimos años, que es que no solamente degradamos eh a a las personas, digamos, Ajá. con con con ciertas prácticas eh sino también venimos degradando el ecosistema y esta tierra es el el es el único lugar donde donde podemos habitar, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también tener esa conciencia y implicar al ser humano dentro del ecosistema todo, plantas, río, eh animales, eh me parece interesante también abordar esa esa tesis como de de de la interespecie, ¿no? De esa comunicación. Sí. Y después el el el eje 2 eh es también son dos preguntas, ¿quién soy? ¿Qué hago con lo que hicieron de mí? Un poco eh no trayendo esta frase de de, de Sartre existencialista, ¿no? Eh de entender que Que el sujeto, la persona, el individuo no no se hace solo, sino por su contexto, ¿no? Y y la salud mental de hecho desde la última la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Eh 26657, que fue sancionado sancionada en el 2013 bajo el gobierno este de, de Cristina Kirchner eh justamente eh lo primero que dice es que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioculturales, biológicos y psicológicos, no yendo un poco en detrimento de solamente eh la idea de la patologización, ¿no? de de las personas. Entonces eh me parecía interesante también pensar que es dinámico, que es dinámica la salud mental que que puede haber casos un poco más agudos, ¿no? eh que requieren de una internación, eh pero que se puede estabilizar y que ese sujeto eh no es es una es una persona que puede elegir, entonces es un es un no es un objeto de deseo, sino un sujeto de deseo. Entonces, me parece que ahí es donde aparece el tercer eje que justamente voy a A hablar un poco a comentar sobre la experiencia del borda eh de, de la que estuve comentando al principio donde justamente eh lo que hacíamos era indagar en el en el en el en el imaginario subjetivo de cada de cada asistente, ¿no? el taller y y trabajar esa subjetividad, ¿no? para para que no sea un cuerpo alienado, un cuerpo alienado que que está institucionalizado, ¿no? Porque recordemos que justamente también eh estos estos lugares de internación eh en un en un, en un país subdesarrollado, ¿no? como el nuestro, eh terminan siendo como un hogar, una casa, un hogar porque La verdad es que así como en las cárceles la mayoría de de la población viene de los sectores más vulnerables eh los psiquiátricos también, los hospitales psiquiátricos también. Entonces me parece interesante pensar también ahí cómo cómo cómo se normaliza, ¿no? una sociedad y y que estas personas puedan tener herramientas para elegir y que el arte justamente me parece que viene a abrir ahí como un un espacio proyectual donde donde se puede indagar esta subjetividad y y se puede darle herramientas incluso de un despertar político, ¿no? Decir, bueno, yo estoy acá eh porque hay conciencia, porque me parece que también hay como una eh un un pensamiento generalizado donde el loco supuestamente no es consciente, ¿no?, de su locura. Y y eso para nada, digamos, es consciente, es una persona que sufre mucho su enfermedad y y creo que el trabajo ahí eh un trabajo consciente con personas formadas, porque también eh creo que es importante que que se trabaje interdisciplinariamente, nosotros lo hacíamos con la psiquiatra de del departamento, ¿no? donde estaban con con la psicóloga, con los enfermeros, un un trabajo siempre interdisciplinario y en diálogo constante para para saber también qué estaba pasando con cada uno de ellos y no sea solamente un acto, ¿no? de solidaridad que suele suceder mucho eh para ir como bueno a a lavar las culpas no eh pequeñas burguesas que, que que que tenemos. Entonces, eh es es muy interesante cómo el el taller también fue deviniendo de por por pedido de de los asistentes mismos que empezó siendo un taller como te contaba de de creación y manipulación de títeres y después fue un taller de de expresión corporal eh y después fue un taller de teatro específicamente como escénico y y fue muy lindo ese devenir porque se iba dando a partir de nuestro vínculo afectivo con con los muchachos digamos el servicio eh no no hay otra manera de de gestionar eh estos este vínculos si no hay afecto, ¿no? Si no hay transferencia, entonces eh fueron unos 4 años de de intenso trabajo y y también veníamos con con con la huella violenta que ha dejado en la represión del 2013 eh que ejerció el gobierno en la ciudad eh que fue muy popularizada eh en el Hospital Borda, ¿no? Justamente el el jefe de gobierno en ese momento <ríe> era Macri. Entonces, eh Era impresionante como como pasando los años igualmente la huella de esa violencia seguía eh había muchachos que les contaba la psiquiatra que se levantaban en la noche eh asustados la idea, ¿no?, de entrar a un a un psiquiátrico a un hospital psiquiátrico de manera violenta sin previo aviso eh parece justamente una locura, ¿no? Porque eh digo hay pacientes que que que sufren eh demencia del ejecutiva, ¿no? Como y y entrar así me parece como que justamente fue fotocar bastante fondo y y por suerte igualmente nos eh sigue, sigue abierto el espacio, sigue sigue el hospital eh como puede con los recursos que puede mucho voluntarismo porque hay muchos trabajadores eh de la salud que no cobran eh y que van gratis eh o tienen contratos, entonces me parece que lo bueno que que se sostiene como puede también ese ese espacio. Sí, en esto que decís sí. hay como muchas dimensiones eh a tener en cuenta una esta eh de que hablas de de cómo pensar a a personas con con discapacidad o que tienen alguna cuestión este de salud men, de salud mental, cómo pensar eh esto la locu la locura, eh lo que es sano, lo que no, eh una ley que anda dando vueltas que tiene que ver con la desmanicomialización en realidad, eh cómo se se podrían construir eh nuevas nuevas instituciones o nuevo o resignific resignificar espacios eh de contención y de afecto a través del arte también ahí de la salud y el sí. arte ese eje eh ¿Qué es lo que vos decís, no? Eh quizá el cambio está está desde ese lugar, ¿no? Como construir arte concretamente eh con con personas que muchas veces eh tienen que ver con minorí con minorías culturales, ¿no? Eh, cómo construir desde ahí que es eh una búsqueda estética y desde el afecto. Yo he tenido la oportunidad de hablar también con con con otros colectivos eh que que desarrollan est estas temáticas eh y muchas veces eh a estos colectivos que tienen que ver con con la salud mental o el abordaje de esto eh le llega el arte pero eh desde un lugar bastante despectivo, ¿no? Uh -huh. Eh como diciendo, bueno, eh tuvimos una clase de de dibujo, nos hicieron dibujar un poquito, como no creer uh -huh. en la en la potencia creadora eh que tienen estas personas como cualquier otra. Sí. Sí, yo creo por eso eh hice hincapié también en la formación, porque me parece Bueno, creo que que justamente dijiste dos cosas de de tocar importancia que una es que no me parece que considerarse eh sujeto político y y exigir al Estado, ¿no? políticas públicas eh me parece fundamental eh y después por otro lado la formación de los profesionales porque porque se da como muchos abusos y también sucede esto de de ir a no como si fuese el arte algo recreativo y momentáneo, ¿no? Como bueno, para para la primavera hacemos un camping y jugamos a la pelota y sucede una vez al año, la primavera. Entonces, eh también eh eso fue para nosotras que que éramos tres eh compañeras eh estudiantes en su momento de de la UNA y, y una eh docente, porque nos exigían que tenía que haber una docente eh de de la carrera, digamos. Eh estábamos totalmente comprometidas, sabíamos que íbamos los jueves en nuestro horario que eran 2 horas y nos faltábamos nunca porque del otro lado eh hay personas, entonces como tener la conciencia de que a una la esperan, que ese momento es un momento de compartir y de crear y de y también sin sin creer también no que que una lleva eh toda sí. la sabiduría sino ir también como abierta en, en nuestro caso a a aprender de ellos también, como fundamentalmente, no también, porque realmente para mí fue un espacio de formación enorme y de mucho conocimiento y y bueno, y simplemente, o sea, lo que yo llevaba era lo que aprendí en en un contexto de formación académica, que no es el único espacio donde de saberes, digamos, hay otros saberes, hay saberes, de hecho también en la charla un poco se orienta a eso, ¿no? a la recuperación de de de rituales, de ciertos saberes o de de la medicina eh ancestral, ¿no? Como que que de nuestras abuelas, de de a mí me pasaba que que mi abuela curaba. No Se sé, era curandera, mi mamá está, es curandera, mi vecina, no en Corriente como esos esa cosa un poco más folclórica, digamos eh y de compartir los saberes que uno aprendió, los les enseñaron eh en eh, y justamente eso, ¿no? Como como reclamar al Estado por un lado y y formarse porque sucede que esto que te decía como que hay mucha crueldad, sí, si hay crueldad en el mundo, como en estos espacios donde eh justamente sucede una relación de poder tan grande no eh sucede muchos abusos eh es lo que pasa eh y hay que estar como y no digo solamente abusos de de parte de del poder psiquiátrico podríamos decirlo no, o sea, también se abusos de los familiares eh que, que que incluso también los los profesionales de la salud tienen que interceder eh bueno, me parece que eh exactamente cuanto más conciencia tengamos y más herramientas tengamos eh el es mejor siempre Así es, creo que poder eh construir y tener e investigar sobre nuevas herramientas es el es el camino para poder eh conocer estas comunidades porque también son son comunidades eh con ciertos saberes, con ciertas pertenencias eh que hay que rescatar y esto que decías de por ahí de, de no sé, de ir un día de camping, o sea, no que no quitamos el carácter de de disfrute o de voces de las artes, pero que no tiene que estar despolitizado ni eh desafectado, digamos. Eh te agradezco un montón que te hayas sumado acá a la conversación, si querés repetirnos de que el el día y horario en el que va a ser esta performance que es como quisiste o te pareció la mejor manera de de poder abordar esta temática. Eh, sí. El el día es el jueves. En realidad podrían entrar a la página de de, ¿De la 1 clase de talleres de extensión de la UNA eh pide que que uno se se inscriba, pero igual también va a estar digo para que pasen el link porque sí. es por por Zoom y es el jueves 18, o sea este jueves de 17 horas a 18:30 y hay un mail que ya te lo digo para la inscripción que es folclore.rp @una.edu.ar. Y si no se meten a la una de folclore y buscan el y ahí aparece el, todo. Las actividades. Sí, sí, ahí aparecen las actividades. Y bueno, que no es una sí. actividad ancelada, así que está bueno no, para No, no, es participar. abierta eh para todo público, lo cual me parece eh está bueno porque no solamente tenés que ser estudiante o docente creo que solamente con con tener las ganas como de asistir y de y de y de curiosiar un poco también, ¿no? Como decir, bueno, me interesa este tema, quiero escuchar eh es eh, bienvenido